Tomar cuando hay fiesta, cuando hay algo, si no hay que consumir todos los días un vasito de leche. Si todos consumimos, nuestros productores se van a alegrar porque va a haber consumo, va a haber venta. Por eso es importante, chicos, a los papás, a las mamás, le digan que tenemos que consumir leche. No simplemente comida a la rápida, sino... Tenemos que consumir lo que nos da la naturaleza. Montero, niños, Montero el segundo productor de, del Norte Integrado. En Montero hay bastante leche. Yo quedé asombrado después que hemos llevado unas estadísticas. Sara está primero, después está Montero. Como municipio estoy hablando, no como provincia. Como municipio de Montero es el segundo productor en la región por lo tanto tenemos mucha leche queridas mamás, papás que acompañan a los niños, profesores, profesoras desde la casa viene la cultura de consumo en la escuela muchas veces no podemos ya aplicar pero es importante incentivar el consumo de la leche para que cuando ustedes sean viejitos se van a reír a seguro cuando digo viejitos no cuando ustedes sean viejitos sean fuertes, no se enfermen nos alimentamos Para mañana, para el futuro, no nos alimentamos para ahora. Ahorita estamos bien, ¿no ves? Sanitos. Pero mañana nos podemos enfermar por falta de algunas vitaminas que nos trae la leche. La leche no solamente se consume en vaso, se puede consumir en helado, se puede consumir en... ¿En qué? A ver, varios productos hay, en yogur, en queso, ¿no? Y el fruto también es parte de la leche, el suero de la leche.